Cuando estamos hablando de la caza nocturna, de qué horas estamos hablando? ¿Qué horas son a partir de? En estos momentos, eh, cuando empiece la veda bueno. de caza, ¿eh, ¿qué horario es el que tienen los cazadores en los cotos de, pues, del parque natural? Mira, ellos pueden cazar. Generalmente, puede, tienen dos turnos de mañana o de tarde. En las mañanas no cazan. Los únicos que cazan por las mañanas en, son los cotos de, de las bueno, es un... Es, eh, es secundario. Eh, los cotos cazan por la tarde, después pueden cazar desde, de, eh, me parece que son las tres o las cuatro de la tarde, hasta una hora y media, eh, eh, lo que llaman el, el, el crepúsculo oficial, que es, la, la, que es el punto de la puesta de sol, que es que va con, con una hora, entonces tienes 90 minutos pasado la puesta de sol. Eso es digamos, lo que ustedes están pidiendo, esos 90 minutos están ustedes pidiendo suprimirlos, porque realmente no hay visibilidad. Pero Y si usted ha aportado datos como un 25% de los liberados de la cerceta pardilla son abatidos por los cazadores, eh, supongo que habrá controles de todas las aves que se abatan en, en los cotos. Sí. No. ¿Esos, controle, no. ¿Esos controles no. ¿no? no los hay? No los hay. No, hasta, hasta ahora no los ha habido. Hasta ahora no los ha habido. Eh, esta última temporada de caza, eh, según eh, pedimos, pedimos, un, eh, pedimos, un, eh, pedimos un informe a la dirección territorial de cuántas de cuántos inspecciones y los resultados de las inspecciones, y bueno, nos dijeron que sí se habían hecho, que habían tenido ayuda del SEPRONA, la audición electrónica, bueno no especificaba cuántos son y dónde se había hecho como lo solicitábamos en el eh, en el escrito pero no eh, la conexión no está siendo buena Sergio no sé si podremos recuperar esta conexión telefónica en todo caso, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo, por esa decisión de la Consellería de Medio Ambiente de la Junta Valenciana de rectificar y retrasar el inicio de la temporada de caza en los cotos eh, que hay en los humedales en, del Parque Natural del Londo al primer eh, al primer fin de semana de noviembre, al primer domingo del mes de noviembre. Ese será el inicio con el fin de poder dar tiempo a las aves migratorias a que se trasladan al norte de África. Sobre todo estamos hablando de la cerceta pardilla, pardilla que es una nátida que está en, eh, protegida y que está en peligro de extinción. Son los datos que nos ha aportado Sergio Arroyo, el presidente de ASA, al que pues le agradecemos que haya participado en este programa de hoy miércoles 7 de octubre. Y nosotros continuamos. 101.4, tele Radio Marca. Cuando pienses en madera, piensa en maderera ilicitana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 con Rosmar y Alonso. Pasan 23 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 24 grados y medio de temperatura y es momento de cambiar la sintonía porque llegan las noticias con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. En este miércoles en el que vamos a estar muy atentos No a los datos del COVID, que por cierto los conocimos ayer y tal y como informamos ha bajado ligeramente la tasa de incidencia, aunque eso sí sigue siendo el Che. La ciudad de las ciudades grandes la que más tiene. Estamos por encima de Alicante, Castellón y Valencia con una tasa de incidencia de 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy hablaremos del COVID porque hay un estudio de la UMH que está centrándose en si se detecta o no el virus en las aguas residuales. Hace ya meses que estábamos hablando de que se iba a implantar esta forma de estudio que, por cierto, ya en Barcelona ha dado algunos resultados Aunque se ponen en duda por la comunidad internacional porque dicen, por ejemplo, que el virus estaba presente en Barcelona desde marzo del 2019, es decir, un año antes de que estallase la pandemia a nivel mundial, con lo cual no se sabe muy bien si esos datos son reales. ¿El virus eh, a lo mejor estaba circulando y no lo conocíamos aún ¿o, o qué es lo que pasó? En cualquier caso, la Universidad de Elche está, es pionera en la comunidad valenciana y también, eh, por qué no, en el resto de España, en este estudio que se va a realizar y que hoy va a presentar el rector junto con la consellera ilicitana Mireya Moya, quien está en Elche. Pero, ¿es un estudio que se va a realizar o que ya se ha realizado? ¿Qué presentan? ¿Los resultados o el inicio del estudio? No, Eso lo, nos lo dirá nuestra compañera Marga, ¿no? Sí, de se momento encuentra allí con ellos. Sí, de momento en la convocatoria, porque en este momento sí. llevan 20 minutos apenas de Rueda, <risas> todavía no nos ha dado tiempo hablar con, con Marga porque está aislada ahí dentro de, de la universidad, nos van a presentar en la convocatoria, estaba puesto el análisis eh, del proyecto. Bueno, habrá que ver, habrá que esperar, como habrá siempre. Esperar. No nos gusta esperar, ¿eh? se nota que no nos gusta esperar. Pero además, por cierto, en la nota de prensa de ayer de la Consejería de Sanidad sobre los datos del coronavirus, la última actualización, ya nos ha incluido otro brote. Un en brote, elche. además, es la primera vez que informan de un brote de origen escolar con hasta cuatro casos de origen escolar desconocemos, por tanto, si se trata de eh, solo estudiantes, es decir, solo alumnos menores, o también profesores, el claustro, profes, eh, padres, desconocemos, porque saben que no nos quieren dar datos a nivel local, local para que no se dice ni a colegios, ni a institutos, ni a, institutos, ni a ningún tipo de, de colectivo. Pero bueno, en cualquier caso sabemos que hay un brote de cuatro personas. Así que al final lo que hay que quedarse es con el macrodato, es decir, con cómo está la ciudad. Ahora mismo estamos en 150 contagios por cada 100.000. Recuerden que sí. las restricciones empezarían a partir de 500. Sí, yo me quedo con ese dato, con que hemos bajado esa tasa de incidencia de casos acumulados en estos últimos 14 días de 161 a 150. Atención Santa Bola, porque ha subido a 167, tenían 140 y Creviente sigue en apenas 60 de, de a la incidencia. Bueno, pues hay que ser responsables eh, sobre todo de cara también a este largo puente que tenemos eh, del 9 de octubre. Por cierto, que hoy se van a presentar los actos del Pilar que se han cambiado respecto a los del año pasado, obviamente por motivos de la pandemia, al igual que también se ha cambiado el acto del 9 de octubre, aunque eso sí, habrá Correllengua el próximo jueves en el Casal Casa el Primer, con monólogos a cargo eh, también de la Universidad Miguel Hernández. Un apunte más de la Universidad, porque... No, y me tienes que hablar del 9 de octubre también, me tendrás que eh, realizar un, un anuncio, ¿no? Sí, bueno, vamos a darlo en directo ¿Eh, en eh? el acto del 9 de octubre, <risa> como todos los años, Elche, está al lado de Elche, al lado de Los ilicitanos, y en un año en el que pues, el Gran Teatro estará casi vacío por esas medidas restrictivas, Esta casa va a llevar en directo ese acto institucional de la entrega de las medallas de plata, al igual que de la entrega del Randor, que como este año saben va a Turi Torro eh, y, y lo vamos a ver en, en directo el próximo viernes, 9 no, de octubre. ¿A qué hora? Pues el programa empezaremos a las 12, aunque el acto empezará un poquito más tarde. En cualquier caso, pues mañana ya bajamos tranquilamente y hablamos de los premiados de esas medallas de plata de Turi Torro. Uh -huh. Y de todo lo que ha acontecido Y te dejo, te dejo ya que hables de la Universidad Miguel Hernández, que querías un apunte. Sí, un, un apunte pequeño, y es que la universidad ha pasado un correo a los estudiantes para decir que mañana, eh, que en los, los próximos 10 días, perdón, a partir de mañana, eh, se pasará al cobro de la matrícula del curso anterior, el curso 2019-2020. El problema es que no se han resuelto aún las becas ni del ministerio ni de la consellería, con lo cual... Según denuncia el Sindicato de Estudiantes, habrá muchos muchas familias que no puedan hacer frente al pago de la matrícula, precisamente porque como todo se ha retrasado, las becas se han retrasado y no van a tener el dinero suficiente para poder hacer frente al pago de esas matrículas. Es algo que esta mañana pues es noticia ¿Sí? en la Universidad Miguel Hernández. Al igual que tenemos otras pequeñas eh, focos de interés, en Arenales del Sol está ahora mismo el alcalde presentando ese plan de renovación de aceras. Una vez que ha pasado el verano, se retoman las obras en todas las pedanías costeras. Saben que durante julio, agosto y septiembre no se hacen obras para no molestar eh, a los vecinos que están de descanso, a los turistas, y ahora se retoman. Por cierto, que los ecologistas consideran positivo pero insuficiente el retraso del inicio de la temporada de caza de las aves acuáticas en el hondo y advierten que es imprescindible que se prohíba la caza nocturna para la conservación de la cerceta pardilla porque en el momento en el que cae el sol o empieza a oscurecer todavía se puede cazar hasta una hora después de ponerse el sol ellos piden que sea una hora antes de ponerse uh -huh. el sol porque hay cazadores que no distinguen bien ...las aves y en cualquier caso... ...pues matan a ciertas pardillas... ...que como saben están en peligro... ...de extinción. Y en Crevillante, la policía local... ...la Guardia Civil y el Ayuntamiento... ...han detenido a tres personas... ...por un delito contra el medio ambiente... ...y han sido retiradas 15 toneladas... ...de residuos de diversos parajes naturales... ...de la localidad. Otras 20 toneladas han sido halladas... ...almacenadas de forma ilegal también... ...en almacenes que estaban en Elche... ...se trataba de neumáticos usados que se encontraban previamente almacenados en tres naves ubicadas en, decimos, en Elche, en Creviente y también en San Isidro. Pues muchísimas gracias, Alba. A la una volvemos a escuchar estas y otras noticias. Sí, por cierto, eh, para contextualizar a los oyentes que ahora van a escuchar la entrevista con el portavoz popular, con Pablo Ruz, recordemos que hace dos días el Partido Popular daba, desvelaba que se habían encontrado unos restos ...en la calle Uberna... ...saben que el ayuntamiento está realizando unas obras... ...primero para canalizar a Igués ...para hacer tuberías de Igués uh -huh. cambiar ...cambiarlas, antiguas, por unas más modernas... ...y que no haya pérdidas de agua... ...por otro lado, en esas obras también se va a aprovechar... ...para nivelar la calzada y que no haya... ...sobre todo en la calle eh, Uberna... ...y en la calle Trinquet... Y ...en Carrer Facho... Facho, que no hubiese ese desnivel... ...de aceras tan estrechitas uh -huh. que no cabe ni una persona... Uh -huh y calzada tan, tan ancha, pues se va a hacer todo uniforme, pero antes de hacer las obras se está haciendo ahí West Elch, y antes de hacer sí. las obras de ahí West Elch, lo uh -huh. que se ha hecho es abrir la zanja, sí. se han descubierto ciertos restos, el Partido Popular denunció el lunes que eran de importancia, porque obviamente uh -huh. hay que recordar que por ahí pasaba la muralla de la ciudad, de hecho Pasa. al final de la calle Facho está uh -huh. un trozo de una torre, uh -huh. la Calahorra era otra torre defensiva, obviamente la calle Facho es una calle por la que pasaba la muralla de la ciudad, y se han encontrado restos. El Partido Popular dice que son importantes. Ayer le preguntamos a la Edil de Tráfico, que es de compromiso uh -huh. que fueron los más beligerantes a la hora de intentar conservar las catas del mercado central, y Esther Díez dijo que no eran importantes los restos, que no eran tinajas del de siglo XII o del siglo XI, como aparecieron en el mercado, sino que eran eh, restos relativamente recientes, no conservables, que además harían público todo el informe de lo que se ha encontrado, y matizó. Y es importante decir que no son catas arqueológicas, sino que son obras, y lo que se hace es que hay un arqueólogo para mirar que no se destruya nada, pero, ahí está el matiz, al no ser catas, no tienen por qué conservar, simplemente con no destruir lo que se encuentra, pasar las tuberías y tapar de nuevo, se salvaría esa obra. Esa es la diferencia entre lo que se ha hecho en el mercado central, que sí se ha excavado a propósito para ver si se encontraba algo, uh -huh. y se encontraron los restos que se han encontrado, los baños árabes que se han encontrado, claro. y eso sí que son catas. Lo que se ha hecho en la calle Guberna son ahora obras. Entiendo, ahora entiendo por qué José Navarro ha vuelto a convocarnos hoy en rueda de prensa. Claro, nos, que ha, querrán... nos ha convocado para contestar, imaginemos, claro, a, a Esther Díez. A, a esa puntualización que es muy importante, sobre las catas y las obras. Exactamente. Cuando hay obras en el centro tiene que haber un arqueólogo para vigilar uh -huh. que no se rompa nada, se cataloga lo que se ha encontrado, pero no tiene por qué ser conservado y unas catas sí, porque son a propósito para ver si se encuentra algo. Pues se lo preguntaremos a Pablo Ruz en la entrevista que tendremos ya en unos minutos y ya, ya estamos fuera de tiempo, Salva. <risa> Dos minutos. <¿Tienes> que ir? <risa> <risa> pues, Hablamos a la una y a punto una, con vale. toda la información y a las nueve y media las imágenes en teleno. Muchas gracias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche finalmente cerró el mercado estival con 13 incorporaciones y ahora mismo a falta de un defensa central, eh, Almirón tiene los dos hombres por puesto que pedía, incluso en una demarcación, la de extremo derecho tiene a tres hombres por puesto. Eh, haría falta un defensa central y el Elche podría firmarlo... De eh, jugadores que estén en paro Es decir, agentes libres El defensa central es una posición importante Que no pudo llegar en las últimas horas A pesar de que el conjunto blanco y verde Fue el gran agitador del mercado Al final se ha firmado un portero Cuatro defensas, todos ellos laterales Dos derechos, dos izquierdos Seis centrocampistas También con los extremos Y dos delanteros Ahora mismo el Elche tiene tan solo un extracomunitario Porque la mayoría... De argentinos que han llegado todos con pasaporte italiano no eh, ocuparían plaza de extracomunitario. Y como digo, al Elche le quedan dos fichas libres. En estos momentos, en la portería estarían Edgar Varía y el ruso Rodríguez. Como laterales derechos, Cifu y Antonio Barragán. Laterales zurdos, Cone y Sánchez Miño. Como centrales hay tres, faltaría uno. Los de la temporada pasada, Gonzalo Verdú, José Ma y Dani Calvo. En el centro del campo estarían Iván Marcone, Luis Luismi, Raúl Guti y Víctor Rodríguez. En las bandas, Fidel y Tete Morente por la izquierda y por la derecha hasta tres. Josan, Jason, Lucumi y Emiliano Rigoni. Y en la punta de ataque serían cuatro: Nino, Pere Milla y Lucas Boyé junto a Guido. Carrillo. Por tanto, ahí estaría la plantilla eh, prácticamente al completo con la falta de ese defensa central. El Elche tiene límite salarial eh, para poder firmarlo y tendría que hacerlo rápido para que se incorporase a las órdenes de Jorge Almirón, que trabaja durante toda la semana concentrado con el Grupo en las instalaciones de la Finca Golf de la Algorfa. Hasta el próximo viernes. Este fin de semana, recordamos, no hay liga en primera división por las elecciones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 Muy buen día. El anticiclón de momento va a seguir garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Camdaels de con ausencia de viento han bajado hasta los 12-13 grados. Aquí en la ciudad algo de viento de componente terral nos ha dejado temperaturas que prácticamente no han bajado de los 19 grados. Para la jornada de hoy cielos prácticamente despejados veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Viento en calma de componente terral por la mañana, a partir de mediodía, horas centrales, se activará el viento flojo de componente marítima que va a tratar de frenar el ascenso de las temperaturas. Hoy en la ciudad alcanzaremos una máxima que en torno a los 27 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 28 29 grados. Mañana jueves más de lo mismo, aunque durante la segunda mitad del día veremos algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas a la baja máximas en torno a los 26 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Viernes, sábado, mayor aportación corte de nubosidad pero en general ambiente relativamente soleado con el viento de componente marítima las temperaturas se estabilizan a valores en torno a los 25 grados y entre sábado y domingo se aproximará y llegará una vaguada de aire frío no nos va a afectar de lleno domingo durante la madrugada primeras horas se podría registrar alguna precipitación de carácter débil lo que sí que nos va a aportar esta vaguada a partir del domingo es una masa de aire polar marítimo que va a provocar el descenso de las temperaturas Para el domingo vamos a alcanzar valores en torno a los 22, 23 grados. Hasta luego. 101.4 Telehealth Radio marca La Glorieta. Con Alonso. Pues estamos en la recta final del programa La Glorieta son las diez y treinta y siete minutos. Y siguiendo con la ronda de las entrevistas a los portavoces municipales de los grupos políticos, hoy contamos con el portavoz del Partido Popular y senador Pablo Ruz para conocer más detalles sobre el estado de este municipio. Y hoy precisamente acaban de convocar a los medios de comunicación en la calle Huberna, donde el Partido Popular ha sido muy crítico con el equipo de gobierno por cómo se están llevando a cabo Esas, eh, esos trabajos, esas excavaciones arqueológicas. Pablo Ruz, muy buenos días. Pues muy buenos días, Ruz. Estoy encantado de estar con vosotros. Antes de, de, de, de contestarte a, a reflexionar sobre lo que me comentas, quisiera, bueno, eh, lanzar un mensaje de, de, bueno, de, de disculpas, si me permite, Ruz, muy brevemente, a la, a la portavoz de Ciudadanos. Hace unos días un medio publicó una entrevista en la que yo decía que Baquesol se movía por el sueldo y se movía por Por por un cargo y eso, bueno, pues eh, yo mismo me malinterpreté, eso no es cierto y la verdad es que, que, bueno, quiero pedir disculpas a la portavoz de Ciudadanos por eso mismo, ella cumple con su papel institucional y, bueno, a veces hay palabras que se dicen, uno no mide las consecuencias y en ese sentido, pues, creo que no fueron las adecuadas y, de verdad, te agradezco también que me permitas en este medio pedir disculpas públicas a, a Eva. Dice mucho de un portavoz político. Eh, Pablo, eh, ¿las disculpas también han sido.? ¿Se las ha pedido personalmente? Sí, sí, se las he pedido personalmente. Y bueno, son en momentos de entrevistas, uno pues, se deja llevar, ¿no? Y es verdad que yo no coincido con la línea estratégica que Ciudadanos en Leche lleva, ¿no? Yo les estoy harto, o les digo con frecuencia, ¿no?, que se tienen que poner las pilas, que tienen que hacer oposición, que tienen que ser más duros y más incisivos, pero de ahí a decir... Es como, como apareció en la entrevista, que, que, que Ciudadanos eh, se movía por un sueldo y por un cargo, pues me parece que es poco pertinente y además que no es justo. Por eso he aprovechado tu entrevista para, para aclararlo y te agradezco muchísimo de nuevo la oportunidad. Y, y al hilo de esto, eh, ¿alguna vez o, o tiene que pedir disculpas también al equipo de gobierno, concretamente al alcalde de la ciudad, por eh, algunas de las declaraciones que ha realizado contra eh, Carlos González? No, no, no. no, no. Una cosa es eh, haber dicho algo que no es cierto y otra cosa es denunciar con dureza y con contundencia eh, las carencias y la mala praxis que el equipo de gobierno está realizando y evidenciando en toda... En estos ya cinco años, este año que llevamos de, de legislatura y los cuatro anteriores. Para eso es el alcalde y, y tiene a la piel muy fina, me parece, y debería estar más eh, acostumbrado, después de llevar treinta años en política sin haber hecho otra cosa, más acostumbrado a admitir también las críticas de la oposición. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con las catas arqueológicas, o sea, han esta noche han tapado literalmente las eh, en fin, la, las prospecciones arqueológicas aparecidas frente a la Calahorra y las han tapado con la excusa de que no eran catas, sino que eran obra, oiga, no era. eran catas en tanto que había arqueólogos y que fueron los propios arqueólogos que estaban ahí los que nos dijeron que el yacimiento podía ser muy interesante y que convenía ampliar las excavaciones porque quizá, Rosy, tú conoces bien este tema, El haber encontrado un aljibe y tinajas del siglo XII-XIII con restos de cerámica islámica, justamente en el lugar donde siempre se ha pensado que estaba la puerta este de la ciudad, la antigua puerta de Lucentum, podía cambiar la hipótesis sobre la propia muralla en cuanto a su recorrido, a su trazado. Y resulta que, claro, como es el PSOE, pues las, se tapan las cartas y aquí no pasa nada. Oiga, ¿no? Cuando está el PP... Las catas hay que protegerlas, las catas hay que promoverlas y hay que investigar eh, los, las consecuencias hasta el final. Y cuando están ellos, ellos y sus aso asociaciones amigas callan y miran para otro lado. Pues no, para eso está el PP, para hacer oposición y para alzar la voz cuando consideramos que se están cometiendo, pues eso, acciones, por lo menos ilícitas. Ya veremos si son ilegales. ¿Va a llevar este asunto eh, a algún pleno? A... Van a pedir por escrito lo que ya dijeron en rueda de prensa, ampliar, que se amplíe esa superficie a excavar, que esas obras tenido... se conviertan en yacimiento, como acaba de decir, en pleno centro. Evidentemente, un yacimiento, un yacimiento no puede, eh, unas obras, o perdón, dicho, unas eh, prospecciones arqueológicas en Calle Berna no pueden quedarse permanentemente. Pero para eso están los arqueólogos, para poder investigar y para poder llegar a hipótesis con respecto a la primitiva muralla islámica, que todo el mundo pensaba o todos pensábamos que la muralla terminaba o empezaba la puerta de Lucentum, eh, anexa a la Calahorra, y quizá estas, estos yacimientos cambien la hipótesis. No, no, no se va a quedar unos baños árabes en plena calle Uber, eso es absurdo. Ahora bien, hemos pedido ya por escrito hace dos semanas eh, los detalles pormenorizados de las catas, Y vamos a elevar, una, por supuesto, una queja y una advertencia a la Dirección General de Patrimonio, en este caso territorial, para que tome nota de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el che. Cuando el PP gobierna a de huello contra el PP, cuando gobiernan ellos a tapar y a mirar para otro lado. Y esto me parece que, es como te he dicho, por lo menos es ilícito y veremos a ver si es ilegal. También han recurrido ustedes a no de este caso sino de otro, el Instituto Tecnológico de la Palmera, al sindic de Greuges, porque afirman, como lo han hecho en otros asuntos, que el equipo de gobierno, eh, pues no no les facilita la información que han pedido sobre este Instituto Tecnológico de la Palmera. ¿Qué saben? ¿Qué saben del cumplimiento de esta de esta contrata? Voy a hablar voy a hablar con mucha eh, coloquialidad si me permites. Aquí hay algo que huele muy mal. Llevamos desde abril solicitando eh, informes o información sobre el Instituto Tecnológico de la Palmera. Ayer comparecieron mis compañeros eh, Loli Serna y Javier García Mora sobre esto mismo. Y hasta la fecha hay una adjudicación, como todos sabemos. Ese Instituto Tecnológico de la Palmera debería, debería servir para generar, eh, sobre todo para, para administrar, junto con el verdadero fitosanitario, de palmeras eh, pues eso fecundadas y, y, y se puede decir así ¿no? generadas desde esa propia institución para precisamente repoblar de palmeras ¿no? y hay una empresa adjudicataria que tiene que liquidar una serie de pues eso dinero todos los meses liquidar un dinero eh, como, como pago por la concesión y no nos han contestado a ninguno de los escritos y de los certificados que hemos solicitado desde hace prácticamente un año ¿convendrás conmigo que un alcalde y un ayuntamiento que se jactan de ser transparentes y Y, y intentar machacar a la oposición siempre que pueden en el pleno, esto cuanto menos huele bastante mal. Pero bueno, es lo mismo que ocurrió hace justamente un mes con respecto al plan económico-financiero que se negaron a traer en junio, que advertimos que íbamos a llevar a, a transparencia, y de hecho lo hicimos y lo trajeron al pleno de septiembre. Ocurre lo mismo con el pleno, aquel famoso pleno que, re que también solicitamos en, eh, en agosto, el pleno para la para el rechazo del famoso decreto de requ que requisaba los remanentes de los ayuntamientos en el que el PSOE bueno, pues, eh, votó justamente eh, en contra de, esa, de ese decreto, perdón, votó a favor, por tanto en contra de nuestro pleno, y al final el decreto se promovió en el Congreso eh, concitando todas las fuerzas políticas al bolso. En fin, es una tras otra, Ross, no es que lo diga yo. Lo que pasa, como te he dicho al principio de la entrevista, es que eh, nos encontramos solos alzando la voz, hacemos a Juan Bautista en medio del desierto del Sinaí. Pero bueno, para eso estamos. No quiero que se confunda hacer oposición dura o hacer oposición contundente con eh, atacar directamente a una persona o al alcalde o a quien sea. No, no, estamos criticando, censurando, fiscalizando la acción del equipo de gobierno que se fundamenta solamente en la propaganda, ahora en hacer obras que no sirven para nada y que no contentan a nadie. Pues vamos con más acción de Gobierno. Mañana termina el plazo para que a partir se presente sus alegaciones contra esa decisión del Gobierno de rescindir el contrato. Ustedes ya han amenazado a los concejales del Gobierno con reclamarle su patrimonio para que paguen si al final hay que indemnizar. Pero el alcalde, en la entrevista que le realizamos esta misma semana aquí, dijo que está convencido de que no habrá indemnización. Hombre, si el alcalde está convencido de que no habrá indemnización, al igual que estaba convencido en el año 16, que ese sería el último año, ese sería el último verano, con el hotel de Arenales en pie, pues eh, la verdad que los convencimientos y las previsiones del alcalde suelen ser bastante, en fin, erráticas y equivocadas con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? En, bien, el contrato del mercado es un contrato legal, se le ha intentado eh, buscar comas, eh, puntos y aparte y paréntesis, y no, no los han encontrado. Por lo tanto, la rescisión es una rescisión unilateral que además es una restricción política y ante eso pues hay que alzar la voz eh, denunciar que esto genera precisamente inseguridad jurídica por parte del ayuntamiento a cualquier contrato firmado que pueda ser directamente eh, rescindido unilateralmente de forma de forma ilegal y si la sentencia se emite antes de que haya elecciones y que lo pueda ser alcalde lógicamente hay una sentencia condenatoria para el ayuntamiento con una con una sanción impuesta vamos a pedir No es amenazar, es advertir. Vamos a pedir responsabilidad patrimonial. Ojo, como el Partido Socialista hizo ya en el año 2014 al entonces equipo de gobierno. eh, Lo digo porque entonces sí que se podía y ahora no se puede. Y esa responsabilidad patrimonial va a determinar que los que han firmado la rescisión, los miembros de la Junta de Gobierno, que si no recuerdo mal, son no sé si son todos los concejales, ahora mismo no me acuerdo, son diez, eh, bueno, pues tengan que responder con su patrimonio. Y esto no es inédito. Esto ha ocurrido en otros municipios de España. Ustedes rescinden políticamente, ustedes... Eh, atacan un contrato de, políticamente y de manera unilateral, pues ustedes acarren con las consecuencias. Lo que no puede ser es que se suponga millones de euros de sanción, millones de euros de multa a la ciudad de Eche, otra vez como ocurrió con Puerto de la Morera o como ha ocurrido con los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, no en el mismo término, pero en términos parecidos. Que ya está bien, que no es su cortijo, que Eche no es el cortijo del señor González, que hay que cumplir con los contratos. Eh, vamos a hablar eh, también de otro proyecto que es de Ciudad, que es el Centro de Congresos. ¿Qué va a pasar con el Centro de Congresos? Lo tendremos porque hemos asistido con a, a esta polémica encarnizada sobre la ubicación del Centro de Congresos. O sea, el alcalde asegura que el mejor lugar es Highton y va a cumplir con su compromiso de ubicarlo allí y dice que el consenso no es unanimidad, pero que la decisión estará consensuada Tendrá un amplio consenso, pero evidentemente la unanimidad afirmó en las declaraciones en esta entrevista que va a ser imposible en este asunto. Claro, según el señor González, la unanimidad solamente sirve para elegir al portavoz de un grupo de la oposición. Recuerdo lo que ocurrió en la anterior legislatura, que, era, que fue absolutamente casquiano y absurdo, y al final, en fin, terminó la cosa hasta con un informe de secretario dándole la razón al alcalde con respecto a la una unanimidad. Y no digo el contrario. Bien, eh, el centro de congreso se va a hacer porque Carlos Mazón va a cumplir, y porque Carlos Mazón es un hombre de palabra, y porque la Diputación es, tiene prevista esta inversión en la ciudad de Elche para hacer justicia para con la ciudad. ¿Qué decimos? ¿Qué dice Carlos eh, Mazón? Que sea la sociedad civil quien determine, no solamente la ubicación, la, la ubicación es casi secundaria, sino el modelo, ¿qué modelo de centro de congresos necesita Elche? A lo mejor, como hay algunas entidades, a lo mejor es que conviene ampliar el actual, a lo mejor es que conviene construirlo junto a la universidad, o es que a lo mejor conviene construirlo en Highton. O sea, eh, dejemos de una vez de meter las manos políticas en asuntos de ciudad relevantes para el futuro que al final todo lo ponzoñan, Oiga, un plan general de ordenación urbana no lo hacen los políticos lo hacen los técnicos en conjunción con la propia sociedad civil. Pues el, la ubicación, el, el modelo las características la propia fisonomía, las necesidades del centro de congresos que va a pagar la diputación que no la determine el político de turno que los políticos estamos de paso que lo determine la propia sociedad civil y no hay mejor eh, reflejo, ni mejor cristal ni mejor espejo de la propia sociedad civil que las entidades que aglutinan a todos los sectores y también la universidad y eso es lo que ha hecho Cedelco lo que va a hacer Cedelco, financiado por la universidad encargar un informe a la universidad perdón, financiado por la diputación para encargar un informe a la universidad que sea el que clarifique qué tipo de instalaciones qué tipo de modelo de centros de congresos necesitamos y yo creo que eso es necesario y eso es bueno y, y si un alcalde no es capaz de entender que su voluntad personal, bueno, aunque ha rescindido un contrato por voluntad personal, que su voluntad personal está supeditada, aunque haya ganado las elecciones, a la voluntad de la sociedad civil y además a la voluntad de una y al consejo, a la sugerencia de una institución académica que tenemos en hecho como la universidad, pues desde luego que se lo haga mirar, mirar como alcalde de consenso que se vende o que dice que es. Y en cuanto a otra decisión, en cuanto a la decisión del alcalde de convertir el aparcamiento de Candalix en un aparcamiento de pago, ¿el Partido Popular eh, qué puede hacer contra esta propuesta? Bueno, que el alcalde no, se ha ratificado, es una cosa terrible. Nosotros es que no podemos hacer más que denunciarlo, porque eh, eh, le recuerdo a todos aquellos que dicen no, es que la oposición, la oposición no se puede poner, eh, no, yo no puedo ponerme en huelga de hambre en la plaza de Baix, Para cualquier tema que, que el equipo del gobierno saca adelante y que no nos gusta. Es decir, lo único que podemos hacer o que no lo compartimos es alzar la voz y pedir que sea la sociedad civil que también alce la voz a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. O sea, el equipo de gobierno ha anunciado que Candalix, que hasta ahora era un parking gratuito, se va a convertir en parking de pago. Esto lo ha dicho el equipo de gobierno que se mete en unos vergenes y luego no sabe dónde sal cómo salir. Y esto forma parte de una estrategia desde nuestro punto de vista de asfixiar al centro. ¿Por qué? Pues porque ellos funcionan eh, con cálculos electorales. Como en el centro no les vota nadie, cada vez les vota menos, al final han convertido el centro en una especie de, de campo de experimentación y de conejillo de indias. Ahora que les diga a los padres del colegio público Candalix o Luis Cernuda cuando se lo digan, que además de quitarle las plazas de aparcamiento en Virgen de la Cabeza, además de quitarle las plazas de aparcamiento en calle Candalix frente a la UNETI y la guardería Chiquet, van a convertir el parking de Candalix en, en un parking de pago. Que les pregunten a ellos. Pero bueno, ellos el, el gobierno del consenso, cuando les interese para los titulares, pero luego hacen lo que consideran que tienen que hacer sin contar con nadie. Y este anuncio es una aberración y es una vergüenza. Usted dice que están asfixiando la zona centro, pero han llevado a cabo una actuación emblemática, la peatonalización, que se está realizando y además a buen ritmo. Sin contar con nadie. Solamente con ellos. Sin contar con las asociaciones de comerciantes del centro, sin contar con el Consejo Social de la Ciudad, sin contar con los placeros del mercado central, que ahora mismo están en uno provisional, aunque el alcalde quiera hacer el provisional permanente. Eh, nosotros lo hemos dicho. Resulta que en las mejoras del contrato del mercado central eh, estaba incorporada la obra, la peatonalización de la corredera. Es decir, no solamente el mercado central no nos cuesta dinero a los ilicitanos, sino que tenemos un parking que es necesario para toda la zona centro y dinamizarla y además tenemos una peatonalización gratuita. ¿Han decidido pedir un préstamo de 700.000 euros, que es lo que nos va a costar para hacer esta adjudicación? Claro que hay que peatonalizar el centro, si sí, yo lo he dicho infinidad de veces, pero no ahora. Después de atraer gente al centro, después de convertir el centro en un polo de atracción, no solamente de turistas, sino de gente de toda la provincia de Alicante. ¿Por qué funcionan los centros peatonales en las grandes ciudades? ¿Por qué funciona el centro peatonal de Murcia? Por los murcianos, no. Porque a Murcia va gente de toda la provincia, de toda su comunidad y también nosotros a pasear. ¿Por qué funciona el centro peatonal de Valencia? Porque vamos de, todas las, de toda la comunidad y de todas las provincias de Mitroces a utilizar, pues eso, a frecuentar los comercios y a comprar, a, a tomarnos una copa o a visitar, a, no sé, a la Virgen, ¿no? Pero es que en el centro de Eche falta un elemento que aglutine, que, que traiga gente, que sirva de polo de atracción. Y nosotros consideramos en presente que el mejor polo de atracción para el centro de este es el mercado central nuevo y renovado con plazas de aparcamiento, con 300 plazas de aparcamiento, que es el proyecto firmado y que era bueno para ello. O sea que todo lo demás es empezar la casa por el tejado, empezar la casa por donde no se tiene que empezar en lugar de por los cimientos. Eh, precisamente las obras para mejorar la calle Ángel eh, eh, van a empezar o han empezado. Lo, lo ha anunciado hoy Esther Diez. Eh, ¿Consideran ustedes que el impacto de, sobre el tráfico en la calle Ángel está siendo muy negativo con la peatonalización de la corredora? Claro, no solamente la peatonalización, es que también han, eh, han invertido el, el sentido de puerta a Orihuela, con lo cual tú llegas a la rotonda, que ya no es rotonda, que es una lágrima cayó en la arena, que es lo que es el equipo de gobierno, a la lágrima de Cantó y no puedes continuar hacia Puerto de Orihuela, con lo cual todo el tráfico se canaliza de Alfonso XII, Puente de la Virgen, incluso desde el Raval, hacia calle del Ángel. Claro, te venden la moto. No, es que hemos ciudad verde, ciudad sostenible, la sostenibilidad, la no polución, la, el, el no coche, es decir, el, eliminar o decir a la gente si coge el coche, la moto, porque ellos se tienen que meter en todo. Pero claro, no eliminan el vehículo. No, hacen eso, que no eliminan la polución. Lo que hacen es trasladar todo el tráfico a Calle del Ángel, con lo cual la Calle del Ángel ha multiplicado por tres los niveles de polución que antes se manifestaba. Este es el equipo de gobierno de leche. Claro, ahora te dicen que van a hacer obras. Pues a ver qué obras hacen. Yo lo que les pido es que dejen tranquilas las obras, que paren de hacer obras y que sobre todo dejen en paz a los vecinos, que están bastante satisfechos con la gestión del equipo de gobierno en ese sentido. También está a punto de caer la restricción del tráfico, en, precisamente en la calle Ángel, con el puente de la Habrá Elche. Que ver eso. Habrá que ver eso, porque es que el equipo de gobierno elude una, una cuestión esencial de la fisonomía de Elche. Elche es una ciudad cruzada por una rambla, una rambla que secciona la ciudad, y una rambla que tiene puentes, Y los puentes al final se convierten en embudos, en cuellos de botella, en cualquier ciudad, y más en una como la nuestra que está dividida partida en dos. Eh, que me expliquen a mí qué, piensan, qué qué me van a impedir. ¿Me van a prohibir coger mi coche? ¿O coger el coche de mis padres? ¿O van a prohibir a mi hermana coger el coche o a mis amigos que cojan el coche? O sea, eh, ¿de qué estamos hablando? El que tiene los vehículos que tiene. Y la gente coge el vehículo... Para empezar, porque no tiene otra manera de llegar al parque empresarial, entre otras cosas. A pesar de tanto anuncio de que se iba a poner en marcha un plan de cercanías, que son incapaces de poner en marcha, porque son incapaces de exigir a los suyos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, o al ministro, en este caso Ábalos, que haga lo que tiene que hacer con respecto al ferrocarril. Pero bueno, eh, si, se les, si al final van adelante, que yo creo que no lo harán, pero bueno, ya uno está, como suele decirse, curtido y expuesto a todas las sorpresas. Cierran el, el tráfico en Puente de la Virgen y en calle Candalix, ¿por dónde van a desviar el tráfico? O sea, yo que vivo en la Avenida de Libertad, ¿tengo que bajar hasta Puente de Barrachina para poder hacer otra parte del río? Mire, es un sin sentido, Ross. Es una locura. Aquí no hay plan de tráfico, ni hay plan de movilidad, ni hay plan de impacto ambiental, ni hay plan de impacto urbanístico. No hay nada. Funcionan por eslóganes, por ideología y por nada más. Pero bueno, paso hasta el PP. Pues precisamente con los problemas que hay, ¿por qué ustedes piden un pleno extraordinario y no...? lo convierten en una moción, como han hecho el resto de sus compañeros de partido, eh, piden ese pleno extraordinario para defender al rey y a las instituciones. Bueno, es que todo es compatible, es que es absolutamente compatible eh, fiscalizar al equipo de gobierno, eh, alzar la voz ante los atropellos que la ciudad está sufriendo por parte del equipo de gobierno, de la sonrisa, pero con, unas, con, un, con la cara la sonrisa y con otra mano un puñetazo para ver si te chafo, ¿no? Eh, y luego, eh, con respecto a lo que me dices, oiga, es que quienes han atacado al rey, que es el jefe de Estado y que nos toca a todos, han sido los socios del Partido Socialista. En ese punto, en ese pleno extraordinario no solamente se dice defender la figura constitucional del rey y de la monarquía parlamentaria, sino también censurar a aquellos que han atacado a la figura del jefe del Estado. A ver qué hace el propio PSOE, porque no son dos puntos, es solamente uno. Si son capaces de alzar la voz, por lo menos en esto, y de decir alto y claro que, que defienden al rey y censuran a aquellos miembros del gobierno que ya les da igual blanco que negro, castaño que oscuro y que directamente atacan la institución que debería ser eh, inviolable, inviolable en el sentido de la crítica, no inviolable en otros términos, obviamente, y yo creo que el ayuntamiento tiene que posicionarse. Nos pos Mira, Rosy, te contara la, la, las mociones absurdas que nos trae el equipo del gobierno y que al final, eh, o lo precisamente los puntos en los plenos que el equipo del gobierno a veces contempla que son realmente intrascendentes. O sea, al final también se trata de hacer política. Pues por lo que ha comentado, puede haber una estrategia política detrás de esa solicitud del Pleno Extraordinario para desgastar precisamente a, a, los, a los socios de gobierno del PSOE, que en este caso aquí en el Che es compromiso. No, no, al contrario, lo que hay es una estrategia política para, para que el Partido Socialista demuestre que está con la Constitución, claro que sí si el Partido Socialista demuestra que está con la Constitución y con la normalidad, nosotros nos daremos por satisfechos que eso es lo que perseguimos, es decir, que no avalan y que no comparten esas críticas al jefe de estado. Oiga, es que es el jefe de estado, es que no estamos hablando de, de un político del tres al cuarto, estamos hablando de una persona que, según la constitución, es el garante de la propia de la propia libertad ¿no? Que, que consagra nuestra Constitución. Pues ya no hay más tiempo. Quedan dos minutos para llegar al final del programa La Glorita, O sea, le agradecemos eh, que haya participado hoy aquí en este programa. Pablo Ross. Yo estoy encantado, Ross. Portavoz del Partido Popular y Senador. Gracias. Gracias. Hasta luego. 101.4 tele -Elch, Radio Mar Buscando Coche No te conformas con cualquiera.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 Pues ya no hay más tiempo, ya está nuestra compañera Rosa Lucas y nosotros nos vamos volando con esta canción. Volvemos mañana jueves. Sabes, siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte wat is er aan We gaan arriba que de gaan de boven. Sé que naar boven, we gaan naar boven. We gaan naar boven, we esa cara que por más que quiera no me sabe oculta. La... No, no, no, solo, me pierdo si te he dado por perdida, de ti me he contagiado sin medida, revivo si te quedas a vivir, conmigo, yo. Lo sencillo lo hago no complicado, complicado. Pero contigo amor, yo, yo que sé. sé a tuinbeier te noemen, pienso. Yeah. Tú quédate a mi lado. Ah. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura. Y yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba, que den miedo la caída. Sé que. Sientes que esto no es por casualidad eh, Y aquí estás Y aquí estás Y esa cara Que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad, La verdad. No digas no baby, no baby No, no, no, no digas no Desde las alturas, sabes que soy de volar. Y aunque estemos tan arriba, que den miedo la caída. Sé que sientes tus que esto no es por casualidad salidas. Y aquí estás, y aquí estás. Ik wil nog eens